y el mundo que nos sintonizan a través de la señal de alerta de a esta hora de la mañana. Llegamos a esta hora en la asistencia técnica Richard Artube, quien les habla Héctor Escandel desde Caracas, Venezuela, para presentar las informaciones que se destacan a nivel internacional a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a presentar nuestros titulares. terror en Francia, ya se entregó uno de los atacantes de el semanario Charlie Hebdo 12 personas murieron nos preguntamos ¿se acabó la revolución en Cuba con el acercamiento a Washington? y atención porque en México encuentran nuevas 6 fosas comunes en el estado de Guerrero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 que han apuntado a ISIS, al Estado Islámico. Allí el ataque fue al semanario Charlie Edpo, caracterizado por la sátira y que habría hecho ya desde hace algunos años eh, crítica utilizando la figura de Mahoma. Las personas, las personas que realizaron el ataque, según testigos, gritaron «Hemos vengado al profeta después de haber asesinado a 12 personas». La Plaza de la República en París se llenó de gente la noche del miércoles para homenajear a los caídos. Alerta máxima terrorista en Francia se ha decretado y otros países europeos. Una persona se entregó. Hablamos de Mouran Haimat, de 18 años de edad. Se rindió a la policía tras haber supuestamente colaborado en los crímenes cometidos contra los hermanos Said y Cherif Kofchi, de 34 y 32 años, cuyas identidades han sido difundidas por la policía para pedir la colaboración ciudadana en su búsqueda, señalaron los medios franceses. Hamid se ha entregado en la localidad de Charlive de forma espontánea y voluntaria a las 11 horas, a las 23 horas de Francia, tras haber visto su nombre circular en las redes sociales, según la prensa francesa, lo que abre interrogantes sobre su verdadera implicación humana en los crímenes se espera que el parlamento francés y el estado francés lancen nuevas medidas antiterroristas por cierto, este ataque ha sido condenado por la mayoría de los gobiernos en el mundo El terror continúa en México. Los mexicanos continúan viviendo la desoladora realidad. Fueron encontradas seis fosas comunes nuevas en el estado de Guerrero. La gran pregunta, ¿pertenecen a los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala? Está por responder esta interrogante en las autoridades. Lo cierto es que fueron encontradas en seis fosas clandestinas, 10 cadáveres, diez cuerpos humanos y... 11 cabezas humanas, informó la Fiscalía del Estado de Guerrero. Los entierros clandestinos fueron ubicados el martes en la comunidad de Tepuehuisco, municipio de Chilapa de Álvarez, y la mayoría de los cadáveres presentan huellas de tortura, según un boletín de prensa difundido en las últimas horas. En las dos primeras fosas fueron encontrados cuatro cadáveres, en la tercera los restos de una persona envuelta en bolsas plásticas, en la cuarta cuatro cuerpos y en la quinta uno más. En la primera bolsa había tres cabezas humanas, relató uno de los funcionarios que ejecutó la operación. En la última fosa las autoridades encontraron cuatro bolsas negras de plástico, cuyos contenidos no se dan más detalles. Esta es la situación en México, a la par comienza en este momento un festival de resistencia y rebeldía Vamos con el informe Con nuestros compañeros Durante los últimos días de diciembre Y los primeros de enero Se llevó a cabo el primer festival internacional De las resistencias y las rebeldías Organizado por el ejército zapatista De liberación nacional Con motivo de su 21 aniversario Lugares como el Distrito Federal Xochicuautla Estado de México Amilcingo Morelos Monclova Campeche Yoventic Chiapas fueron las sedes de estas comparticiones de luchas y resistencias. El profesor Alberto patistán participó en San Francisco Xochicuautla, tras permanecer encarcelado a lo largo de 13 años por un delito que no cometió. Aseguró que ni la mala salud física que desarrolló durante su detención, por no haber tenido los cuidados necesarios, han logrado debilitar su ánimo de lucha. La compartición del testimonio, el modo de resistir dentro de la cárcel, que es una cárcel donde realmente en caso mío, y no solamente en caso mío, sino de muchos compañeros pues ya nos estaban queriendo matar vivos, eso fue la compartición que estuve haciendo en San Chihuahua También comentó Patistán que las violaciones a los derechos humanos ya no solo están sobre los pueblos indígenas, sino que se ha convertido en una situación generalizada. Es, es una señal desde, desde abajo lo que están haciendo los municipios, pues ya ni se habla de, de, de lo más arriba. ¿no? Eso es lo que lo que se ve, lo que se palpa y lo que, lo que uno puede sentir. Es eso lo que estamos viendo ahorita. Resaltó que durante su estancia en Xochicuautla, Se percató que hay mucho dolor y coraje Enfatizó el caso de los normalistas de Ayotzinapa Agregó que la opción es seguir resistiendo Y lo que nos permitió es, es conocernos entre todos los diferentes dolores Y es eso lo que nos permite eh, organizarnos y reorganizarnos a la vez Cabe recordar que el profesor y activista indígena, habitante del municipio El Bosque, en el estado de Chiapas, tras 13 años de encarcelamiento, recibió en el 2013 indulto presidencial por violación a sus derechos humanos. Al profesor Alberto lo implicaron en actos delictivos, una vez que realizaba activismo en contra del presidente municipal en aquel entonces, Manuel Gómez Ruiz, a quien acusaban de corrupción, mientras que el municipio que representaba vivía en extrema pobreza. Para Contacto Sur, desde México, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Después del acercamiento entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica, la gran pregunta que muchos cubanos en este momento se hacen es si llegó a su fin la revolución después del acercamiento La Habana-Cubana. Washington, Pedro Martínez Pírez, desde Radio Habana, Cuba. Saludos, estimados radio oyentes. La revolución comienza ahora. En estos días en la Habana y seguramente en el resto del archipiélago cubano, un tema de conversación obligado es el del proceso de normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, anunciado por los presidentes de ambos países el 17 de diciembre pasado. En el camino de este proceso, que deberá sortear numerosos escollos, está la elevación del rango de las oficinas de intereses que han venido funcionando en Washington y La Habana desde 1977, durante la presidencia del demócrata James Carter. El gobierno de Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961, y no fue hasta 16 años después que los vínculos se reanimaron durante la administración de Carter, en cuyo mandato también pudo Panamá, conducida por el general Omar Torrijes, recuperar la soberanía sobre la zona del canal. No ha sido fácil para América Latina y el Caribe preservar su soberanía e integridad territorial en el último siglo. Eso se puede constatar mediante un sencillo estudio ...o repaso de la historia... ...y como parte de esa historia... ...este jueves se cumplen 56 años... ...de la llegada a la Habana... ...de la Caravana de la Libertad... ...encabezada por el comandante Fidel Castro... ...luego de un recorrido triunfal... ...desde la región oriental de Cuba... ...antes habían llegado a la capital cubana... ...los comandantes Camilo Cienfuegos... ...y Ernesto Che Guevara... ...y algunos... ...que hemos sobrevivido hasta hoy... Recordamos las palabras de Fidel Castro en aquellos días del enero victorioso. «La revolución no la hice yo», afirmó Fidel, «la hizo el pueblo». Y muchos jóvenes de la época pensaron que se trataba de un exceso de modestia del jefe guerrillero, pero era una gran verdad, y Fidel Castro fue más categórico al afirmar que la revolución no concluía, sino que se iniciaba en aquellos primeros días de enero de 1959, ...y advirtió que a partir de entonces todo sería más difícil. La historia le ha dado la razón más de una vez a Fidel Castro. Todo fue más difícil a partir de entonces... ...y ahora muchos pueden establecer una comparación con los tiempos... ...y concluir que a partir del 17 de diciembre de 2014... ...cuando al fin un gobierno de Estados Unidos... ...ha reconocido la legitimidad del gobierno de Cuba volvamos a enfrentar nuevos desafíos en el empeño de preservar los logros de la Revolución Cubana. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Seguimos las caídas en los precios internacionales del barril de petróleo, han generado desestabilidad en muchos países, no solo el de Venezuela. Ecuador anunció recortes en su presupuesto por la caída de los precios. Vamos a escuchar lo que dijo la analista ecuatoriana en materia económica, Janet Sánchez. El recorte presupuestal viene siendo parte ya de una serie de iniciativas que ha tomado el gobierno para eh, compensar la caída del precio de petróleo. Debemos pensar que la caída del precio de petróleo afecta no solo a Ecuador, es una problemática mundial. Entonces, la mayoría de países que se han afectado, sobre todo los exportadores de petróleo con este fenómeno, han empezado ya a tomar medidas de Janet Sánchez, ella es analista de el Estado ecuatoriano sobre esta situación que se va generando en distintos países productores de petróleo, una vez que los precios hayan bajado a sus niveles mínimos en la última década. Y a propósito de economía, ya al cierre, atención, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentra de gira por China, anunció un acuerdo de intercambio comercial que alcanzaría nada más y nada menos que la astronómica cifra de 20 mil millones de dólares en proyectos energéticos, industriales y de desarrollo. Lo dijo en una rueda de prensa desde China. En unas declaraciones al final de la parte bilateral de su viaje con China, Maduro destacó la importancia de la cooperación con el gigante asiático, aunque señaló que es imposible saber si el montaje de esos acuerdos permitirá a Venezuela capear el temporal hasta que se recupere los precios del petróleo Maduro que continuará su gira internacional por varios países miembros de la organización de países exportadores de petróleo OPEP insistió que hace falta mantener la unión del grupo para restablecer el orden en el mercado para que el precio del barril del crudo vuelva a niveles de 90 y 100 dólares especialistas venezolanos economistas han declarado que a leer Contacto Surias, Radio Fe y Alegría, Venezuela, que este momento lo debería aprovechar el gobierno nacional para cambiar el modelo rentista de consumo petrolero, para iniciar distintas actividades que permitan la obtención de dólares que no vengan por la vía del petróleo. De esta manera, mis amigos, vamos a poner punto final, cerramos la primera emisión de Aler Contacto Sur, que se corresponde a este jueves, cuando ya estamos a 8, 8, de enero del año 2014, del año 2015. Todavía estamos pegados en el año pasado. Richard Altuve, en la asistencia técnica de este servidor, Héctor Escandel, será hasta la segunda emisión. Que tengan todas y todos un lindo día. Para nosotros, informarle es un placer Alerta, contacto sur En el mundo, desde nuestro mundo